Y cuando todavía las tapas digitales y también impresas de los diarios más antiguos y con mayor trayectoria en operaciones políticas, se mantenían las desatinadas declaraciones de la ensayista Beatriz Sarlo, acusando al gobierno provincial de proponerle vacunarse por abajo de la mesa. En la provincia de Buenos Aires continúa la campaña de vacunación, sumando en este caso a los sindicatos como centros de vacunación. A modo de ejemplo, en ENATE, el sindicato de trabajadores estatales y con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, se establecían nuevos acuerdos que se sellaban mayor compromiso, incrementando los vacunatorios en las sedes sindicales para que pudieran concurrir a vacunarse trabajadores de la educación, de la salud y personal de seguridad. Oscar de Isassi, el secretario general del gremio, así nos lo contaba. Es la campaña de vacunación más importante de la historia porque el procedimiento es absolutamente transparente, estamos contentos de que sea así y vamos a hacer todo lo posible para que el conjunto de la población se vacune lo más rápidamente posible, porque eso es defender al pueblo y vamos a derrotar a los siniestros que hace allá por diciembre hacían una causa penal por envenenamiento al pueblo y luego exigían vacuna para todos. Así que estamos muy contentos, hoy estuvo presente el viceministro de Salud, Nicolás Kepler, la directora de escuelas, Agustina Vila, ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, uh -huh. También estuvieron las autoridades del IOMA, estuvo presente, no hubo cachorro Godoy, secretario general de... Estuvo el Frente Unidad Docente. Como dije hoy en, en el cierre del acto que hicimos al final, este es un dato político a consolidar. El gobierno abriendo las puertas del Estado para nutrirse de las organizaciones libres del pueblo que permitan llevar adelante las propuestas que decimos que hay que desarrollar. Pero, y sin embargo, la campaña que tuvo a Sarlo como protagonista y a Soledad Quereilac, la compañera del gobernador Axel Kicillof, como víctima, fue amplificada por aquellos medios que reciben cuantiosas sumas de dinero de pauta oficial por parte del Estado. Muy distante esta realidad a la de nuestros medios populares y comunitarios. ¿Qué sentido? ¿Tiene seguir sosteniendo económicamente este tipo de propuestas empresariales de la comunicación con recursos públicos? ¿Y por qué? ¿Tiene sentido? Sobre esto opina también Pablo Antonini, presidente de Farco. Por un lado ese criterio implica perpetuar la concentración y la disparidad. Por otro lado es una ingenuidad en el sentido de eso. Eh, que lo que se hace desde esos lugares muchas veces es justamente lo contrario en vez de difundir los actos de gobierno tejiversarlos, generar eh, operaciones, la de ayer por ahí es de lo más burdo y, y explícitamente desarmable hemos tenido campañas para que la gente no se vacune, hemos tenido un grado de, en la medida de que aparecen cuestiones que, que atentan contra los intereses de los grupos que manejan esos medios, recrudecen ofensivas por todas partes y, y no les importa nada ni la salud de la población la responsabilidad de acceso al derecho a la información, nada. y Después, el que tiene que estar presente en la distribución de la pauta es que eh, impacta en, en el ecosistema de medios, impacta en la cantidad de voces a las que tengas acceso, porque hay quienes dicen, bueno, pero el, el, la función de la pauta no es esa, la función de la pauta es difundir los actos de gobierno. Sí, bueno, pero por un lado no sucede cuando lo haces con ese criterio, Y por otro lado, no podés, es como que vos me digas, bueno, quiero hacer una autopista de, de Buenos Aires a Jujuy, ¿cómo impacta en el medio ambiente? Ah, no me importa, yo mi función es hacer la autopista. No, es parte constitutiva de, de la discusión, el impacto que eso genera en el ecosistema del medio. Y después, el punto, es que las mediciones en, las, en base a las cuales, más allá de que, insisto, no es el criterio principal a tener en cuenta, pero las mediciones en base a las cuales se elaboran las audiencias Eh, también son muy cuestionables. La disputa por los sentidos es integral, mucho más cuando está en juego la salud de la población. En esos casos, la tibieza no tiene lugar y la distribución es urgente. Desde Radio Estación Sur, Corina Duarte, para Informativo Farco.